Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una emisión más de Hora Libre acá por Farco Satelital, para todo el país, eh, desde la ciudad de Buenos Aires, eh, a través del programa REC, Red Escuela de Comunicación, que es el programa por el cual hacen radio los chicos y las chicas y los jóvenes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Esta semana también se ha incorporado eh, a la grilla de Hora Libre eh, un jardín de infantes, así que tenemos a los nenes más pequeñitos... Eh, haciendo radio también eh, a través de Hora Libre. Y bueno, hoy van a escuchar una voz nueva o vieja acá en la conducción. Yo soy Eva González García, que estamos tratando de, de hacerle el aguante al señor Cristian Gauna, eh, que, bueno, en la ciudad está muy complicada eh, los días de las vacaciones de invierno y eso, entonces... Eh, Nada, eh, va, va a llegar, pero va a llegar un poco más tarde, así que bueno, le estamos haciendo el, el aguante desde acá, me acompaña eh, en el piso el señor Néstor Cortés, que también está haciendo la operación técnica, y hemos trabajado arduamente eh, con una escuela... Eh, se llama la Julio Cortázar, que queda en el barrio de Flores, ahora la vamos a presentar. Y desde ahí trabajamos con la profesora Sandra Bonavita, que es profesora de radio de esa escuela. Así que, bueno, les damos la bienvenida a acá a toda la gente del Julio Cortázar y se van a presentar. ¿Quiénes son? Hola, mucho gusto. Yo soy Rosemary Rojas Chávez, de quinto cuarta. y aquí eh, Yo soy Victoria, de quinto primera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonella Martínez de Quinto Cuarta Hola, yo soy Clara Villalba de Quinto Primera Bienvenidas, tengo un gran equipo femenino acá Y también hicieron posible este programa Pero eh, por cuestiones de exámenes Y eso no pudieron estar hoy presentes ¿Quiénes, chicas? Bueno, no pudo estar presente ah, Milen Casignani y Nicole Chumbi Y también Regina Flores Que, que le mandamos un beso venir. Sí, le mandamos un beso les mandamos un beso a las tres, así que, bueno, nosotros vamos a empezar a hacer el programa y decirles a toda la audiencia que las vías para comunicarse acá con Hora Libre eh, son las siguientes. Eh, si lo quieren hacer vía Facebook es Programa Rec, todo junto. Eh, y si lo quieren hacer vía Internet, donde van a estar subidos los programas, eh, lo pueden hacer a www.programarec.com.ar. Y vamos a desandar el tema que prepararon para hoy eh, le contamos a la audiencia chicas les parece sí de las diferentes culturas esto uh -huh. estuvieron haciendo una investigación que partió eh, de bueno de, de, de materias de materias que eh, cursan en la escuela porque les vamos a explicar cómo es la julio cortázar antes de, de empezar con el tema qué particularidad tiene es una, un bachiller común y Eh, con orientación en comunicación social. Ajá, ¿y eso don, a partir de qué año lo cursan? Y de primer año, pero como que se involucra más a partir de quinto cuando tenemos las materias de eh, radio, periodismo. Uh -huh. Previamente tienen eh, talleres a los que pueden concurrir chicos de primero, segundo y tercer año... Y después, eh, en cuarto y quinto, tienen las materias específicas. Claro. Uh -huh. Y una cosa más quería saber. Eh, ¿Cuáles son las materias que más les gustan de la orientación? Radio. Radio. <risa> <risa> ¿Y cómo se les ocurrió hablar de la cultura, entonces? Eh, y no a lo mejor de radio. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Cómo fue la discusión? ¿Cómo fue la previa? Yo creo que eso surgió... Eh, bueno, yo me propuse parte del tema que me interesó bastante por el hecho de que, por ejemplo... Eh, la cultura acá en Argentina eh, y, las, y las distintas culturas que se integran a la Argentina Porque, por ejemplo, mi mamá es peruana uh -huh. Y, viste, es distinto Como que dentro de mi casa, por ejemplo Capaz la comida es distinta O así distintas costumbres que hay uh -huh. Por eso surgió Y, no sé, también a las chicas les interesó el tema Bien, sí. bien Empezamos a tirarlo así en la mesa Y después nos dimos cuenta que... Eh, Tenía diferentes aristas este tema de la cultura, no solamente por eh, las costumbres o las tradiciones propias que puede haber en, en un hogar eh, al, en relación con la alimentación, sino que también descubrimos que, bueno, también tiene que ver con la identidad propia de cada pueblo, de cada país, de, de cada idiosincrasia, que tiene que ver con otros aspectos, porque también estuvieron investigando sobre qué, sobre la sí sobre las diferentes culturas y también sobre los bailes, las comidas Las interpretaciones musicales, ¿no? Porque hasta inclusive hay instrumentos, ¿no? Que están determinados por diferentes culturas. Hoy estábamos previamente, antes de, de comenzar el programa, revisando los audios que ustedes estuvieron preparando y escuchábamos, por ejemplo, de fondo unas arpas, ¿no? Y dijimos, ¡ay, las arpas! ¿Las arpas paraguayas? Exacto, arpas sí. paraguayas. Entonces, eh, hay algo que nos define y a veces... Eh, con solo olerlo, mirarlo, palparlo o sentirlo a través de la música, estamos definiendo una forma de ser, una forma de sentir, una forma de vivir. ¿Y con quién estuvieron hablando como para um, especializarnos ¿no? en, en esta cuestión de la cultura? Eh, bueno, estuvimos hablando con Héctor Olmos, que fue subsecretario del Ministerio de Comunicación en los 90. También es docente de Cultura y Comunicación en el UNAH. Uh -huh. eh, dio muchos seminarios en todo el país Y también hizo muchas publicaciones y libros de la gestión cultural y sobre este tema Y bueno, estuvimos conversando con él y nos dio una charla muy interesante uh -huh. Y les cuento un chismes más, ¿no? acá en la Ciudad de Buenos Aires Fue junto con otro conjunto de intelectuales Y eso los que pensaron y diseñaron en un primer momento, en una primera instancia Los programas eh, curriculares de la orientación comunicación social de las secundarias de la ciudad Así que, bueno, un especialista en la materia. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, Victoria? O Rosmeri, no sé cómo lo tienen. Bueno, eh, con él estuvimos hablando primero sobre la definición de cultura, eh, sobre como que la fusión de culturas, y además al final eh, como que... Sí, ¿qué, eh, ¿qué les planteó? Nada, al final hablamos sobre un poco sobre este choque y, y la como la diferencia que hay, pero nos deja un mensaje de... de cómo hay que abrirnos más a, a las diferentes culturas para porque no sé somos todos personas y nos tenemos que unir todos a no, no marcar tanto esas diferencias eh, bien bien ¿Dónde hicieron la entrevista la hicieron en, en un barcito o uh -huh. lo, lo visitaron en su despacho donde no lo hicimos en, en el aula de taller de radio del colegio qué bueno qué bueno qué bueno y sí, ahí él vino eh, muy biena muy amable la verdad que yo Teníamos miedo Pero es recopado El, <risa> el, <risa> el, señor, el, el señor El señor Héctor Olmos señor Bueno Bueno Los sí. invitamos a la audiencia A escucharlo Y a compartirlo con nosotros también Yo parto con Ricardo Sandillán Güemes Y un grupo de antropólogos Con el, los cuales trabajamos Hace mucho tiempo De la idea de que la cultura Es una forma integral de vida Eh creada eh, histórica y socialmente por una comunidad a partir de la manera en que resuelve eh, resuelve en lo físico emocional y mental sus relaciones con la naturaleza con los miembros de la comunidad o sea consigo mismo en sus formas de organización con lo que vive y considera sagrado con otras comunidades este y de la persona consigo misma es decir, para qué es esto para dar continuidad y sentido a la totalidad de la existencia entonces si vamos por partes decía en toda construcción histórica y social hay conflicto y uh -huh. entonces y hay luchas hay guerras etcétera por ejemplo la ley de matrimonio igualitario que es quizás una construcción histórica y social un, eh, de que hemos visto todos los que gente joven como vos y gente este, del Neanderthal como yo. ¿Cuántas luchas, cuánto dolor, cuánta sangre le costó al colectivo este, que luchó por esa ley de matrimonio igualitario? Es decir, y si a esto suma es decir, la reducción de la jornada laboral, el voto femenino, eh, todas esas construcciones históricas y sociales eh, son producto de conflictos, de luchas, etcétera. Pensamos también en la totalidad de la persona Lo físico, lo emocional y lo mental Cada comunidad pone el acento en una cosa o en otra Pero nosotros somos una totalidad En general decimos a veces que la educación ¿Sobre qué pone el acento? ¿Qué te parece? Y sobre la historia, bueno también sobre la cultura pero... O sea, sobre lo, lo mental Sí, lo intelectual ¿Eh? Claro, este, fíjate que lo físico y lo emocional Queda en un segundo plano Santillán, que es más viejo que yo, sí. este, dice que si él llegaba a la casa eh, con notas bajas en matemática, en, en historia, en lengua, la madre le, le daba una, una parisita. Este, en cambio, si iba con notas bajas en dibujo, en deporte o algo por el estilo, no pasaba nada. Sí. Y en realidad, en la escuela secundaria y en, es mucho más difícil de recuperar lo que no eh, aprendiste físicamente que lo que mm. no aprendiste intelectualmente. Mm. Y te lo dice alguien. Síguenos <risa> <risa> por Facebook como programa Rec. Continuamos acá con más Hora Libre por Farco Satelital. Eh, y bueno, por Farco, eh, los que quieren escucharnos lo pueden hacer en esta dirección. www www.farcosatelital.org.ar eh, Así que bueno, eh, qué bueno lo que les dijo Olmos. A mí ese, qué aspecto me interesó, que no a veces uno no se lo pone a pensar. Pero es verdad, es así, ¿no? Que la cultura no es solamente... Eh, algo que nos pase por la intelectualidad, es algo que involucra eh, al cuerpo, a lo que a lo mejor llamamos espíritu, eh, involucra a todo el ser, ¿no? Eh, cuando pensamos en cultura pensamos, ah, es una persona culta, un hombre culto porque es inteligente o sabe mucho y eso, y no necesariamente tiene que ser la expresión del intelecto, sino que eh, es muchas cosas más, ¿no? Eh, ¿Qué cosa se les ocurre que puede ser la cultura también? En sí, la cultura hace, ¿cómo ver? La raíz, de dónde viene, te representa todo eso. Y cuando vas a salir del país, te recuerdas más a eso. O sea, la comida, las danzas... Y... Claro, es una forma de identificarse, por ejemplo, a través de la ropa, ¿viste? Por ahí, no todos nos vestimos iguales, pero en distintas cultura Siempre en distintos países... Hablan de manera distinta, se visten distinto, justamente eso. Por ejemplo, si pensamos en un norteamericano, pensamos por ejemplo en una moda que se instaló, eh, y les voy a contar desde dónde se instaló, no que es el uso del jean. El jean en realidad es una tela que es el drill, y era la tela que ut utilizaban... Eh, los eh, mineros no Para eh, buscar eh, oro En eh, pepitas de oro en, en, en terreno norteamericano Y era una ropa resistente eh, Que se secaba rápido al sol eh, Con alta durabilidad Y bueno Y después se instaló como una moda Y es el día de hoy Que el jean es una prenda básica En un montón de eh, países ¿No es así? Sí ¿Qué, otra, ¿Qué otro vestuario se les ocurre? Que decimos, es típico de un país, lo define, tiene que ver con su identidad Bueno, eh, lo que sé es que en Bolivia está la, la falda, y la pollera y la manta Esos ah, son los dos. A ver, eh, yo por ejemplo, vos me decís pollera y yo eh, para mí pollera es sinónimo de falda la manta, entiendo otra cosa, que es la que utilizo para dormir, pero no es así, ¿no? ¿Cómo no, no, es? A no. Ver. La, la manta es como es como una chalina, pero grande, o sea, que te cubre todo el cuerpo. Lo que poncho. se suele llamar... Eh, poncho. Eh, como poncho, algo o así. O pashmina, eh, sí. la que se cruza, ¿no es cierto? Como sí, si sí, fuera sí. una gran bufanda, ¿no? Eh, que se cruza eh, eh, sobre los hombros, ¿no? Sí. Y eh, se cruza en el pecho, bien, mm. bien, bien. Esa es la manta Sí, esa es la manta Y la que siempre vas a usar es el sombrero Que es algo muy bonito Pero es de allá es a, Vas allá y te encuentras una cholita Vestida con una falda, con una manta y con ah, su sombra ¿Qué es una cholita? a ver Digámosle a la audiencia ah, Bueno, una cholita es como como te dije Con un sombrero, con la manta, con la pollera Y con trenzas, siempre con trenzas uh -huh, O sea, una y... mujer es una mujer, es mujer vestida típicamente con la ropa de Bolivia, ¿no es sí. cierto? Entonces, tiene que tener eso. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la falda y la pollera? Que para mí son la misma cosa. Bueno, la diferencia es que la pollera ah. es mucho más larga y mucho más pesada. <risa> y no solo utilizan la pollera, sino que tienen más cosas. O sea, ¿Y la tipo, falda se, se pone encima de la pollera? Sí, Ajá. o sea, tiene muchas más como se diría? Capas, capas. Sí. Ah, es como para eh, subir el volumen de la pollera. Sí, para también con el frío, porque no allá esa altura y el frío que es abundante. Uh -huh. Claro, y como que va en esas capas va penetrando el frío, pero no lo deja pasar, una sí. onda así. Bien ahí, bien y ahí. Creo que en Perú es más no sé, es el mismo pues, es el mismo no, no creo que sea. Bueno, es el sombrerito y la pollera no es tan larga, es más corta hasta las rodillas, más o menos. Y como ya hace calor y es tropical y está cerca del mar, es como, no, no, es hermosa también la vestimenta. <risa> bueno, bien. ¿Y alguna vestimenta típica de... Del argentino de, o del porteño Que digamos Ah, el porteño no sale sin esto O, eh, o, o el, el argentino No sale sin Sin tal prenda ¿Cuál sería? ¿Cuál piensan ustedes que sería? La que yo he visto podría ser que siempre andan de... bueno, como aquí hace calor siempre veo que están con un short y a veces con una solerita, nada más, uh -huh. y para mí que es, siempre es el shortcito. Como liviano de ropa en la ciudad sí. sí, es verdad, por la humedad y eso Pero a lo mejor algo que nos eh, identifica O tiene que ver con el, el mundo del tango Es el, el traje, el chambergo eh, Que es un sombrero de ala corta Porque no es necesario por tanto el sol Sino que eh, a, a, a penitas, ¿no? Larga el ala, ¿no? Y, y el pañuelo eh, en el, Muy tanguero Muy tanguero, muy tanguero, sí, ¿no? Sí. Y bueno, las chicas eh, que bailan tango y eso Ya con vestidos, ¿no? Y eh, con zapatos de taco alto ¿Mm? Sí, igual, onda, capaz cuando salís a la calle es, No sé, estás caminando, no, no es que ves así sí. eh, Una chica con un vestido Sí, eh, pero, por ejemplo, en el, en el hecho de, de, de la noche La noche de, de baile, los lugares típicos porteños Sí se ven eh, las parejas... Sí. Eh, Así. Y si no, una vestimenta sí. tradicional, el gaucho también. Tal cual, tal cual, ¿no? Con el poncho. ¿No? Sí, la bombacha. La, bo la bombacha, la bombacha exacto, el pantalón eh, ancho. Sí, sí, sí, sí señora Si no, sí, la, las botas también para bailar, eh, ahí tiene el gaucho preparado. Bueno, hemos hablado de moda, sí. pero ustedes también estuvieron preparando algo de música y tienen como un separador que es muy... Eh, muy gracioso muy lindo y también tienen un tema típico de quién para pasar para escuchar el primer tema al aire bueno el tema es de los carcas eh, vivo por ti es un tema muy bonito tienen que escucharlo ahí viene bueno eh, vamos al separador y después al tema de los carcas que se llama vivo por ti en tu cielo cre Hacerle un presente, mi negra Ay, ¿qué me va a regalar usted? be a pannzi I se a collar El que yo alimento, me entrego todos mis sentimientos Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Perdido entre tus cabellos negros, soy ave que levanta el vuelo Por ti mi amor, me he vuelto a enamorar Vivo por ti, muero sin ti, si vivo y muero es por ti Soy feliz, soy para ti, soy agua que calma tu ser. Continuamos con más hora libre para todo el país por Farco Satelital, acá desde la ciudad de Buenos Aires y contándoles que estamos con la escuela Julio Cortázar, la escuela Julio Cortázar queda en el barrio de Flores, es una escuela secundaria con orientación en comunicación social y eh, tiene un número esa escuela que es la número 1 del distrito escolar número 12. Continuamos acá con todas las chicas. Hablando de cultura, recién escuchamos un, un tema de un grupo boliviano. ¿Cómo lo podemos nombrar? ¿Es un grupo folclórico? ¿Es un grupo eh, que hace algún ritmo eh, así en particular que podamos definir? No, es un ritmo, Es folclórico. Es, es folclórico, es sí. folclórico, sí. Muy bien. Y, ¿cómo se Tiene muchos temas y es muy conocido en el mundo, así que... Creo que todos lo van a saber. Sí, creer. tienen unas voces espectaculares sí. los cantantes. Bueno, bueno felicitaciones, a mí me encantó. <risa> eh, ¿Y qué es lo que tenemos ahora para el segundo bloque? cuéntanos Tenemos eh, más de, de Héctor Olmos y tenemos eh, más de... Vamos a hablar de música de comida. ¿De qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar de, de, testimonios. Eh, de testimonios de personas a las cuales entrevistamos. Eh, yo, por ejemplo, había entre, eh, entrevistado una chica brasilera Ajá eh, Cuando me fui, me eh, pasé a Mataderos, la encontré, le, le consulté si me podía hacer una entrevista dijo que sí, que ella venía de Florianópolis Exacto Y, me, y yo le pregunté, estaba preguntando qué tal, qué le, eh, qué le pareció a la Argentina, qué es lo que extrañaba de su país uh -huh. y, ¿Y qué te dijo que extrañaba? Y ella me dijo que extrañaba mucho, bueno, comenzar, su familia. Creo que uh -huh. todos los que vienen de otro país siempre extrañan su familia. Es verdad. Y las playas, por ejemplo, las playas de Brasil, también la comida, obviamente. Uh -huh. Y eso, básicamente. No me... y, y contó una anécdota, algo divertido, ¿no? Que le había pasado, ¿no? En relación con el vestuario, con la ah. ropa, como... ¿Cómo son los brasileros? ¿Cómo se visten? Sí, me contó ah, sí, de... Así no siempre, ¿no? Claro, es que ella vino ya desde hace años, ella ya está en Argentina como hace 20, 30 años, eh, cuando sucedió recién lo de las Malvinas, sí y bueno, cuando ella llegó, ella había venido, en Brasil hace mucho calor, entonces ella había venido con ropa muy liviana, uh -huh. en ese entonces era invierno en Argentina, y ella estaba vistiendo una ropa muy colorida, pero demasiado colorida, y era, uh -huh. y hacía frío ahí, ella no se había llevado ninguna campera, nada. Y entonces ella andaba con una musculosa, toda colorida, el pantalón recolorido, Y bueno, dos dos tipos que estaban manejando. No, señores, sí. ajá, Se chocaron solamente por verla ella. <risa> ella me estaba contando Claro, además salía con su aire así moreno, ¿no? Por el claro. medio de la calle y con ropa colorida y eso y han chocado por ella. Bueno, sí. cosas que suceden, ¿eh? Solamente eh. por mirarla chocaron. ¿Y fue eso lo que me contó? <risa> dice que la pr primer ataque ¿no? que nunca se va a olvidar, así <risa> que. Y el otro audio que sí tenemos preparado para escuchar eh, de quién es a quién entrevistaron, cómo fue? Bueno, ese audio fue entrevistado por Antonella, fue por a una peruana, ¿no? Y le contó todo lo que su lo que pasaba, lo que vino acá. Claro, lo que extrañaba de su país también le hice las mismas preguntas. Uh -huh. ¿Qué qué es lo que piensa de Argentina también? Uh -huh. sí. Lo que más le gusta, ¿no? Y uh -huh. le parece les parece que lo sí. lo podemos escuchar ¿Sí? y compartir con la audiencia. Sí, escúchamolo. ¿De dónde de dónde venís? De Perú. Bueno, eh, viví por un tiempo en Capital, soy de, de Lima, Ajá. pero eh, mis últimos años antes de venir aquí, viví por la sierra en Huancabelica. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Allá la comida es muy diferente, es de más, aquí es demasiado pasta y allá es más... ¿Cómo se puede decir? La comida es más picante, es más... sin tanto... Eh, no tan grasoso No tan condimentado No sí. tan condimentado, es más natural, se puede decir Y... es más... es como que... Eh, te ayuda te ayuda a, a que tu estómago digiera más rápido Con la pasta no, porque es pesado, es harina, y allá no, allá te comes, ponle un guiso y te ayuda a digerir más rápido el estómago porque es todo... Eh, aparte del arroz, tenés lo que es la papa, las, las verduras que es más ligeras uh -huh. y tu estómago puede digerir. El clima... Sí, el clima. <risa> Aquí hace mucho frío. Bueno, allá está bien, pero... Es como que el frío de allá es más... Seco. Seco. Sin tanta humedad. Sin tanta humedad, más seco y... No se siente mucho el frío porque uh -huh. ya el clima mismo es así. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? ¿Qué me gusta? Su forma de criar a los hijos porque yo aquí veo que un joven de ponerle 20, desde los 20 desde los 20 años Empiezan a independizarse y a conocer más la, lo que se trata la vida, ¿no? para Porque les ayuda para un futuro. Una anécdota, que me perdí. Sí, me perdí. ¿Te perdiste? Sí, porque recuerdo que recién eh, había llegado a los tres meses. Eh, estaba trabajando ya después de los tres meses de llegar de Perú y... Eh, no sabía cómo viajar en subte, no sabía cómo viajar en colectivo Y recuerdo que mi jefa me había llevado para no sé dónde <ríe> Y no sabía cómo regresar a mi casa Y tuve que llamarla a mi hermana para que venga a mi rescate Amistad Yo-yé yo. Jú-jú yo, yo. sí, la vista, baby Sayonara, baby Paisi la Seguimos acá por eh, Hora Libre, eh, qué buen trabajo esto de salir a la calle, tomar testimonios y ver cómo se compone todo el entramado cultural en la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que recibe eh, como bueno, todas las provincias del país a mucha gente que viene del interior, pero también mucha gente que viene de países limítrofes y de otras partes del mundo precisamente por su oferta turística por su oferta en cuanto a, a las carreras diferentes tipos de carreras que se puedan cursar, eh, o diferentes tipos de estudios eh, y un montón de atractivos más y Eh, qué bueno, ¿no?, lo que dijo ella, ¿no?, de las costumbres, ¿no?, que es diferente cómo se educan los chicos en Perú y que admiró esto de cómo se educan en Argentina. Me pareció como un, un comentario que, bueno, a, a, habla de las diferencias y resalta aquellos aspectos positivos que a veces tiene una cultura en relación con otra. Eh, y escuchamos ahí un separador de idiomas, Y bueno, en realidad estamos eh, eh, rodeados de un montón de regionalismos Lo decíamos al principio del programa con esto de Cholita no eh, eh, Pero también en nuestro país sucede lo mismo Y estuvieron también indagando en la escuela y preguntándole a otras personas ¿Cómo fue eso? Eh, sí, yo le hice una, una entrevista a nuestra profesora de matemática va De MIA y de, de, de, de CLARI Eh, Estrella Gallardo, que es de Tucumán, y ella nos contaba que, eh, bueno, nada, nos contaba que extrañaba mucho Tucumán porque por las comidas, pero más que nada por los paisajes, que nada, nos contaba que extrañaba eso, y además nos contó una anécdota de que allá se festeja el Día del Estudiante, pero no es un solo día, sino que es una semana, o sea, están una semana eh, haciendo festejando la Semana del Estudiante. El día y, de la primavera, de Semana del Estudiante, no claro. vamos para Tucumán, chicas, entre el Bicentenario sí, y sí, la Semana sí. del Estudiante, o sea, hacemos la Semana del Estudiante, de, de, de la independencia De los 200 años de la independencia En Tucumán, hay que hacerlo chicos hay que hacerlo. Sí, claro. también nos, nos, me decía Que allá como que En esa semana eligen una reina Y una princesa Y que ella dos veces salió princesa Y nunca llegó a reina Y que se acordaba de eso y se reía Y que extrañaba eso es una profesora que es muy buena profesora, profesora de matemática. Le mandamos sí. un abrazo estrella a Gallardo y muy bonita. Así que, bueno, si sí. sí, el interior tiene chicas muy, muy bonitas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y también una chica de sí. cuarto, de también de nuestro colegio, Belén Alderete, que es de Entre Ríos. Se vino acá con la mamá, y pero ella como creo que no vivió eh, gran parte de su vida allá y eh, la última vez que se fue de vacaciones para allá... Eh, este estuvo en los carnavales y ya me contaba lo, lo que a ella le provocaba eso que la hacía onda la puso muy contenta porque era la primera vez que participaba en un carnaval que siempre participaban sus primas uh -huh. y que viven allá y ella para ella fue su primera vez a pesar de ser de allá, ¿no? Porque Ajá. capaz no, no vivió toda su vida ahí y nada qué bueno, qué bueno que recontrarse con la familia recontrarse con lo que los hace oriundos de un sí. lugar Y también a veces lo que nos hace diferentes En relación con eso eh, Estuvimos desandando Hablando con Héctor Olmos eh, Que es un especialista en gestión cultural en la actualidad Fue su secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires también ¿Y qué les dijo en relación con eso? Sí, también nos habló un poco del multiculturalismo y la discriminación. Bueno, eh, parece que escuchemos el track número 4, señor Néstor Cortés. Así que la multiculturalidad sí, sí, está. El, el, el lo importante es no tanto lo multi, sino lo inter. Es mm. decir, cómo se relacionan entre sí... La, los distintos grupos culturales se forman guetos como eh, ocurre en a, algunos países del norte este o hay integración, hay interacción eh, y hay las dos cosas sí. porque tenés coreanos que se juntan solamente entre coreanos y que hacia el resto los chinos, que hacia el resto de la sociedad tienen relaciones de tipo comercial uh -huh. este los los bolivianos más o menos este y, y todos sufren distintas formas de rechazo uh -huh. sí, el, decir los bolivianos son muy castigados este, y son uno de los pueblos culturalmente más ricos y uno de los países más dignos que hay en el mundo no digo solo en américa en el mundo es decir, el, creo que la, los dirigentes bolivianos deben ser los más valientes que hay en, en el continente no pero uh -huh. eh, Sí, pero eh, pero bueno, acá hay esa, esa tendencia. Eh, pero esta esto lo pasaron nuestros abuelos cuando llegaron acá, porque a los tano, los gallegos, los turcos, leé no más las obras de Armando Vicésporo o de vacareza de, de principios del siglo de las primeras tres décadas del siglo pasado y vas a ver que hay bastante desprecio hacia hacia el inmigrante este, y estado de marginalidad ¿no? El aula sale al aire Hora Libre bueno, ¿no? Esto que está diciendo Héctor Olmos sobre multiculturalismo que en realidad eh, eh, no es una pues, oposición, sino que es un diálogo entre las diferentes culturas. Y hablando de diálogos, tenemos un tema musical preparado para, para ir al otro bloque. ¿Cuál es? Sí, así es. Nos vamos a la pausa con el tema Zamba do Brasil. Vamos. Continuamos acá con más Hora Libre, preparando así el último bloque de, de este espacio que lo hacemos por Farco Satelital para todo el país. Eh, se han sumado radios nuevas, así que también les damos eh, la bienvenida a, a quienes nos repiten eh, en diferentes eh, lugares eh, de nuestra República. ¿Y qué tenemos, chicas, del Julio Cortázar? preparado en este momento, en este instante, donde nos pusimos a hablar de multiculturalismo, de, de gustos, de esto de eh, poder eh, hacer lazos con otras culturas, ¿no? que primero a veces es, hay un choque cultural, hay una disputa, pero después hay un ensamble. ¿no? Eh, ¿Quién ha encontrado ustedes que es aquello que nos identifica eh, como parte de ese ensamble? Creo que eso sería definitivamente la comida. Ah, sí, llegamos a esta parte que nos da hambre a todos. Sí. Estamos de, diciendo que nosotros siempre los saludamos como buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos si justo el horario que nos repiten, pero bueno, acá estamos ya pasada la media tarde, pudiendo preparar la cena y sí, eh, nos define la comida, el asado. Las papas fritas, la eh, milanesa, la milanesa, <risa> la milanesa eh, napolitana, ¿no? A la que le agregamos otra parte de otra cultura, ¿no? sí Y, y ustedes prepararon recetas, estuvieron eh, observando eh, otras eh, formas de comer, de, de, de sentarnos a la mesa es eh, Sí, yo estuve buscando que el 16 de julio en Bolivia se come el plato paseño que es, a ver, lleva carne. Ah, y, no, el, el, se llama así la, el, el, la comida, o sea, el nombre eh, del plato es plato paseño, paseño sí. Bueno, es, eh, ¿cómo se dice? Es carne. Sí. Queso, pero no es el queso que acá se come, sino es el queso medio blanco que en allá lo hacen y es muy rico que... Okay lo fritan también eso eh, es un queso que, fresco o sea tipo braille que le dicen acá bra que le ponen es un queso fresco que le ponen eh, de un lado del otro eh, harina o eh, maicena Ah, no, no es ese, ese estrictamente, no, no, no, no. ¿es de leche de, de cabra o de vaca? De, o de... vaca, de vaca, Ajá. Y, y eso, y después hacen la papa, que es la papa de allá, ¿no? La redondita con <risa> ojitos, sea, y hacen hervir la papa y después se lava, que viene con sin procesar, o sea, de cabra. Tal y como lo sacas de... ¿De la cazula de la planta? Sí, o sea, sí, sí, se come la cazula y las uh, arvejitas que hay adentro. Sí, la las hace servir Y después le Ajá. sacas la cazula y le come las arvejitas solitas. Es que Ajá. Tiene un distinto sabor. No es, no es... No es... Es único el sabor. Lo tienen que probar. Uh -huh. Y con el... ¿Cómo se dice esto? La mazorca. Exacto. El la mazorca. Choclo, el choclo. El, choclo. el choclo. Uh -huh. y Con, esos, con eso y... El choclo amarillo, el choclo blanco, el choclo coro, colorado. El blanco, el blanco. Uh -huh. El blanco es el más rico que se come con el plato paseño. Es el blanco siempre para el plato paseño, es uh -huh. el indicado. ¿Y eso se le pone sal o qué condimentos se, se le pone? Bueno, ahora todo lo que está hervido, la papa, el, el choclo y la, la haba, uh -huh. sin sal. Uh -huh. No de sal y le pones sal al queso y a la carne nada más. Ajá. Uh -huh. Y no, no sal, a la carne lo condimentas con ají, con vino, pimienta y, y que sea picante le pones un poquito de... Bueno, Me decías, es el 16 de... De, de julio. A, de julio. ¿Y por qué esa fecha? Porque es el... Ay, es, el es un santo, es un... ¿No? Es la Independencia de la Paz. Ah, sí. es la Independencia de la Paz, o sea, cuando bien. cuando se fundó la Paz y todo eso, y por eso se come el plato paseño. Bueno, bueno, viene a ser como nuestro 9 de julio también. Sí. Bien, bien ahí, ahí, fechas muy cercanas. ¿Mm? Bueno, así que bueno, ya saben cómo se prepara y eso. ¿Y se sirve de alguna forma en particular en la mesa eso? No, en platos así, individuales. Uh -huh. ah, ¿Y verdad? se acompaña con alguna bebida? Eso, con la chicha morada. Con la chicha morada Que debemos decir Que no es una bebida alcohólica Sino que es una bebida Más bien dulzona ¿No es sí, cierto? Sí, la chicha morada Y el Ay, ¿cómo se llama? Este? Es el jugo Mocochinchin Ay ¿Qué llamo, <risa> eh? Mocochinchin Qué lindo sonido que tiene Sí, es, es el ¿Cómo se dice? Es el durazno Seco Seco y y le, le hacen hervir con azúcar ¿no? Bien. Como si fuera una compota Y se enfría eso sí, se ah. enfría Y es riquísimo tomarlo uh -huh. Tienen que tomar las chicas <risa> Bueno, vamos, vamos vamos sí, En cualquier momento uh, Armamos la mochila y nos vamos Ya bueno. tenemos varios recorridos para hacer no Dijimos que íbamos a ir a Tucumán ¿No? porque se celebra en la semana del 21 de septiembre, toda una semana del estudiante, así que bueno, ya tenemos ese destino y después seguimos más al norte y nos vamos a La Paz a comer el plato paseño, pero tenemos que esperar hasta el otro año más, ¿no? Para el 16 sí. que se haga 16 de julio. Sí. Y, bueno. Y otro plato que es que el pique macho, que es de Ah, este plato se lo vamos a dedicar porque quiénes las ha acompañado acá a, a hacer el programa desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, el corazón sur de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Villa Lugano. ¿Quién les acompañó? Nos acompañó Leo, nuestro preceptor. Leo, Leo Villalba, le dedicamos un montón de programas a Leo porque está siempre firme junto al... <ríe> Gracias, pueblo. Leo. Ah, así que... Bueno, el plato paseño, se lo voy a contar. No, ese, eh. el paseño ya nos contaste. No, no, el no. pique... Pique eh, a lo macho. A lo macho. A lo macho y macho es... A lo Leo, podemos decir. A lo Leo. <risa> bueno, <risa> eh, ese plato lleva... Tiene varias distintas carnes. O sea, lleva salchichas, eh, carne de res, carne de vaca, carne de pollo todas todas fritas Ajá, y, y el, el, el problema acá es el condimento ¿no? porque esto de lo macho ¿cómo que, que, que viene a ser? le ponen locoto, es lo más picante del mundo ah, que es? Un, eh, ¿un ají? es un ají muy fuerte Ajá. Muy fuerte ¿y que se pone molido eso? ¿como, como un polvito? ¿cómo uh, es? no, es, eh, ¿cómo se llama? No es, no es polvita, es la plantita. Es, es una especie de De, de guinda, de guinda. De guinda ¿Sí? Y lo van cortando en pequeñas rodajitas que no se noten delgaditas. Y las van poniendo ahí. Y las, y las, o sea, allá a mí me, me, me duele ya. <risa> la, la, bueno, luego cocinan eso con, el, con la cebolla y el tomate. Le, uh -huh. Aparte y después lo juntan todo con el con las papas fritas. las Hacen freír las papas. Y todo eso lo juntan. Aparte... Y la, para servirlo lo sirven con papas, eh, de, la, ¿cómo sería? La en bueno, aquí se llama tuco, ¿no? uh -huh. Y con las carnes, carnes fritas, todo eso, y los mezclan y es picante. Con solo agarrar una papa y eso te pica, te pica. <risa> te ¿Dónde generar? pican? ¿La nariz? ¿Como el wasabi? ¿Japonés o sí. pica...? Eh... La nariz y la lengua. Ah. Es muy fuerte. Y <risa> es para sí, macho. Ahí, claro, eh, hay otro tipo de chicha que hay que tomar, sí. ¿no es cierto? La chicha... Eh, la chicha muera. Eh, no. la, no, no, no, la bebida alcohólica, o sea, digo, la ¿con qué, ¿con qué se toma? No, la verdad no sé bebidas ah, alcohólicas. Claro, no, bueno, no tenemos por qué porque es pique a lo macho. Eh, vamos a continuar hablando de las comidas típicas de diferentes regiones de Latinoamérica, pero antes de eso, tenemos otro audio para presentar no ¿es cierto? Tenemos otro audio, ¿no hay otro audio del señor Héctor Olmos? Sí, de la diversidad y cultura. Bueno, lo podemos escuchar, Néstor, gracias. Pensar que la diversidad es un problema, y ahí estamos en problemas, este, y la otra es, concebir la diversidad como una riqueza, una fuente de riqueza mm. eh, yo particularmente creo esto último que eh, que te dije es decir, creo que la diversidad cultural es eh, uno de nuestros principales activos de nuestros principales capitales culturales mm. es decir, y eso hace que los argentinos seamos tan versátiles mm. es decir, y más allá de la pátina de fanfarronería que tienen muchos de los argentinos que salen al exterior y que nos avergüenzan mm. Este también es cierto que muchos la mayoría eh son somos este por qué me voy a correr de eso bastante bastante capaces de bastante tiempo yo llevo unos 30 años eh, fui me invitaron unos amigos a a lo que se llama una señalada en la puna jujeña. La señalada es cuando se marca el ganado, le ponen la marca ganado, me dijeron, vamos al campo yo estaba en Abrapampa, 3600 metros de altura y fuimos a un lugar que se llama Rinconada este el campo en La Puna no es como te imaginas en la provincia de Buenos Aires un mar verde sino que es un semidesierto o un desierto directamente con esos pastos duros, etcétera yo estaba en una rueda de, de hombres y había un señor, un, un viejito choque creo que se llamaba de apellido este y Dice estaba ya machadito como dicen allá no al borracho le dicen machado está machadito y dice vea me dice yo anduve por el chaco anduve por salta dice y me vengo acá anduve por todas partes en tucumán y dice y ahí este pialábamos este animales que yo cien por día o cosas por el estilo todos ellos son como los pescadores que siempre exageran no y dice, y aprendí la verdad que en todas partes los hombres son iguales, entonces digo, ah el, el, viste los borrachos a veces te largan una verdad en algún momento, yo digo, ah si sí? y por qué, se me ocurrió preguntarle me dice, sí porque quien no sabe manejar un lazo y yo digo, yo no sé manejar un lazo este y digo, con esta anécdota porque siempre la tengo presente porque en ese lugar Ese señor, eh, que no sé si sabría leer y escribir Pero estaba mucho mejor adaptado culturalmente Que yo, que tenía todos los títulos posibles En la formación académica de la Argentina eh, Posiblemente, eh, si a mí me soltaran en ese lugar Es decir, yo tenía mucha menos probabilidad de sobrevivir Que este hombre si lo sueltan en la ciudad este el, Por eso digo, y cierro con esto Eh Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los pensadores más importantes que hay en este momento, dice que no hay sabiduría total, porque no hay una sabiduría que abarque todo, este, pero tampoco hay ignorancia total. Mm. Bueno, continuamos acá eh, haciendo hora libre por farco Satelital y ya eh, vamos a empezar a, a, a, a desandar el final del programa y quería preguntarles en relación con lo que decía Héctor Olmos ¿Qué piensan ustedes que es la cultura? Si ustedes tuvieran que dar una definición hoy de cultura una definición corta que tome algún aspecto de aquello que ustedes les gustaría subrayar es como un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones también podrían ser que caracterizan un pueblo o a una clase social, una época. Muy bien, 10 aprobado para mañana, ¿no? <risa> tenemos prueba de estos, ¿no? Sí, <risa> bien, bien. Sí, mañana tenemos prueba de cultura. <risa> sí, un beso marche Marchesi. Sí. Bueno, le mandamos un saludo al profesor, que las chicas acá... Un la... día, por Que un divino nos toma, nos va a tomar el último día antes de las vacaciones. Sí, un genio. Encima quiere que escribimos que escribamos <risa> en cursiva, así que nada. Bueno, le, le, día, le hacemos amigo. letra en cursiva, le hablamos de cultura y qué otras cosas y qué otros aspectos, si ustedes lo tienen que hacer para la prueba o para el programa de radio le dirían que eh, sería los vestimentas, ¿no? Que son algo de la raíz, algo así, que Los que no te entendía. La vestimenta. Las vestimentas típicas, o sea, sí. Y hablamos de la música también, las danzas y uh -huh. todo eso. Eh, pero como que hablando de lo que había dicho Héctor Olmos, es como que la cultura es es muy distinta para cada uno, ¿no? Porque es como decías vos antes de de que reciénemos cultura con lo que es ser culto y, y ser culto es distinto para cada uno, porque como decía ese hombre, eh, todo el mundo sabe como agarrar una vaca con lazo, no, no me acuerdo cómo se dice. Con el lazo. Sí? Con el lazo y, y nada, y por el, ninguna casa sabe seguramente cómo hacerlo y no no somos incultas ni él tampoco. <risa> dice <risa> que sí sabe Muy bien, bien ahí eh, Pero nos definimos por eso Por precisamente la identidad Nos las da los hechos Los hechos que compartimos en común Con un conjunto de personas Que son con las que habitualmente Vivimos no Y eso nos nos hace eh, Idóneos y propios en, eh, en nuestras raíces Y en nuestras formas de ser Entonces eh, Tenemos más comida para terminar y tenemos un separador ahí preparado para el último plato de la tarde, noche o mañana que ahora se viene. Hoy estoy con usted les quiero enseñar a hacer zancocho. Eh, Gracias la carne seca que es el charqui para un montón de preparaciones, pero es a partir del siglo 20 cuando empieza en la culinaria de el charqui carne. plato bandera de mi una... querido Perú que es la papa la huancaína. Lo primero que vamos a hacer hoy es un plato típico boliviano que es muy sabroso, me refiero a la sopa de maní, para lo cual necesitaremos 200 gramos de maní molido. Hola, voy a hacer ahora una feijoada supergostosa, un prato brasileiro importante de nuestra cozinha. Hola, sí. Eh, unos típicos platos tradicionales de Perú, que serían el pollo broster, que es bastante fácil de hacer que pones un huevo por ejemplo depende de la cantidad most nada de mostaza sal pimienta típico siempre de la comida peruana sal y pimienta luego pones el pollo a cocinar a hervirlo y que se cocine lo suficiente y luego lo pones en, el, en la mezcla de para, sal, para condimentarlo y luego puede prepara harina en separa, eh, separado en otro plato ponese harina sal y pimienta de nuevo Y lo, lo pones encima de la harina y luego lo fritas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Sí, sí, qué rico. Qué rico. Ya me lo imagino todo crocantito una cosa así. Sí, muy bueno, Buenísimo. Hablamos mucho de Latinoamérica, mucho de nuestras raíces en común. Eh, qué ser argentino, qué ser porteño. Eh, la música, lo que nos hace ser únicos. Eh, nada, nos queda algo. Solamente despedirnos Dejarles un mensaje a la audiencia de Les gustó hacer el programa ¿Por qué Es importante hablar de la cultura En un programa de radio Hecho por chicos? A ver cha, Porque cha, cha, creo cha. que es lo que nos caracteriza modo. Y Es un aprendizaje esto, la verdad Uno se divierte haciendo las entrevistas Aprendiendo nuevas cosas También de la cultura Y de nuestra propia cultura también Es eso Y bueno, además, en el colegio también se mezclan muchas culturas, de hecho acá eh, eh, somos de distintas nacionalidades y, y es muy importante o sea, hablar de esto y comunicarlo en la radio, no sé, nos pueden escuchar otros chicos y está buenísimo. Eh, bueno, a mí me gustó porque así puedo conocer muchos platos de todos los países, no de todos, bueno, algunos que no, sé, no sabía que se preparaba así, pero me sorprendió y... y Bueno, eso me gustó más y la entrevista y todo eso, poder comenzar cuando él con Olmos y, y eso, vengan todo el, todo esto porque se aprende mucho más con eso ¿no? bueno, buenísimo, esa es la idea esa es la idea de Hora Libre de multiplicar las voces y del encuentro de voces y que todos eh, podamos hacer podamos hacer un programa con estas características donde la Hora Libre sea un momento como a, acá decía nuestra compañera de aprendizaje bueno, hicimos Hora Libre, ¿quién es? Antonella Martínez, Clara Villalba Victoria Prieto. Rosemary Rojas Chávez. Bien, son todas chicas de la Escuela Julio Cortázar eh, del barrio de Porteño de Flores y los acompañó al aire reemplazando a Cristian Gauna Eva González García que vengo a estar yo eh, nos estuvo haciendo la operación técnica Néstor Cortés la profesora que con la que trabajaron en la escuela es la señora Sandra Bonavita y esto ha sido todo por hoy buenos días, buenas tardes, buenas noches la próxima semana seguimos con más Oralímpica Libre por Farco Satelital. Nos vemos.